Estrafalario. Orate. Dementes. Vulgares. Exagerados. Los personajes más extraños de nuestro mundo contemporáneo. ¡La casa está abierta! Hola, muy buen día, bienvenidos a Open House. Nos escuchan a través de Injuba Records, del Instituto de la Juventud del Estado de a g u a s c a l i e n t e s Están escuchando el programa más delicioso de la radio de nuestro bonito estado.、Ay. Mi nombre es <risa> <Papá>. <risa> Carlos Alberto de Vera, ahorita mejor conocido como El Clon. Y están con nosotros ta, ta, ta, ta, ta, ta. Rocío、Ay. Díaz m o n t a ñ e z Hola, ¿qué tal? b u e n a s días, tardes, a la hora que nos estén escuchando. Pues estamos aquí estrenando un nuevo hogar. Y literalmente, porque aquí estamos en l a cabinas del, del. Bueno, h、no, i c u b a Records. Ajá, y huele así de nuevo, así、sí. como si estuvieran dentro de un empaque de juguete. s Como ¿De cuando、desempaca. abres una, una Mac, así. í c h a a Eso tuvo a nuevo. Sí, discúlpame, pero es que yo nunca he abierto una Mac nueva. Entonces. s a p o b r e c i t a No sé, aunque、okay, bueno. Bueno, de ella es Carolina Ortiz. Hola, yo soy. Carito, Carola. c Carola. Como prefieran, como prefieran. Y estoy、notoge. muy contenta de estar aquí en el Instituto de la Juventud grabando en Incuba、sí. Records para todos nuestros fans que digan: Ya no, h a yo p e n House, claro que hay o p e n h o u s、sí. e r e tornamos, de repente p u e se s atrancó la puerta, p e r ahí comentaba: <risa> Pero ya pudimos entrar otra vez y la casa está abierta, señores. ¿sí? Y por supuesto que también está nuestro grandioso productor, Pacoquia. Hola, en Incuba Records, le agradecemos al licenciado Jesús Salvador o c h a á l v a r e z y también、uh. a nuestro alianza que fue de Jesús Durón. Jesús Durón, muchísimas gracias. A Jesús,、yeah. que nos escuchaba cuando estábamos en el otro、okay. medio. Así que estábamos en la antes, en la Universidad Autónoma de Aguascaliente. s Estamos muy agradecidos con sí, ella. s o b r e o q u c l o Dos años de ¿Dos grabar años este de bonito programa. Primero en el departamento de comunicación y luego、uh -huh. ya en el departamento de radio formalmente. Sí. Y pues bueno, estamos muy agradecidos con ellos y también estamos muy agradecidos con. Con el injuba y también está con nosotros una muchacha. Ahora vinieron todo, s tenemos casa llena. Se、eh. llenó la casa, señor. No como el rico. s No, es que ya no. Y sí, lo siento. No, lo siento. Chicas,、no, preséntate, no, por favor. No le haces. Ah, ah bueno, sí. Hola, soy Yareli.、Mm. Bienvenida, Yareli. Y estás en Open House. l Ay, e s o r g á s m i c a d e Yareli? Porque estamos estrenando. Tecnología que bueno para nosotros era como. Tecnología muy... de punta. Como sillas de p u n t a r La, la pared con la telita especial.、Uh -huh. La esponja, sí. Hay y una batería que... aquí enfrente, hay unas guitarras y pedales.、No bueno, te... Lo que no es de huevo, de q u é entonces. Cabe mencionar. De la Deli. Que、sí. <risas> Que si hubiera un violín, yo podría tocar algo para ustedes、ah, que m u s t a gusta. Pero tenemos una guitarra. Si hubiera un p a n d e r o yo sería、sí. Melody. Yo sé la música、no, también. No, es un bajo ese que está ahí. Tenemos un. un... La batería. Bueno,、ah, sí, acá, acá sí. tenemos guitarras. En es caso、cierto. de que ese sea un bajo, para que yo sería un algo. <risa> <risa> bueno, bueno, ahora sí,、si、usted va a tocar la batería para poder hacer ese sonido <risa> Como si dieran cuenta, hemos regresado al, al bonito. <risa> y, come, y la, la bonita c o m i d a de Carolina. Qué divertida, ¿eh?、Ah, la, el el sí, momento entonces, cómico. Lo h a c n carísimo. La gente más o menos, s、oh. Bueno, Open House es un programa delicioso, por supuesto.、Pues, mm -hmm. Bueno, donde hablamos de cualquier tema banal y cosas no tan banales, pero pues estamos. No sé, podemos hablar de, de música,、claro. de cine, de actualidad. De literatura, de literatura, de literatura, de sociedad, de comedia. Claro, desde artes hasta enfermedades venéreas. <risa> de todo. Leer, de pues, la tele. Es、claro. el posmodernismo encarnado, pegado. De la、uh -huh. gente que ve mucha televisión,、uh -huh. que n o mucho el baile. Siempre como y gente que no lo hace <risa>、claro. también. Porque nota mucho. Que no、claro. ve mucha televisión,、claro. porque no tenemos. Trabajo.、Ah, exactamente. <risa> estamos en la época en la que muchos universitarios estamos desempleados. Claro, felicidades a todos los graduados y a los desempleados. No se preocupen, pronto habrá pronto algo. Pronto habrá algo. Siempre vendrán tiempos mejores q u <risa> m o n t r e a canción、si、Y、quieren. también felicidades a, a los ninis que, que ya son el número uno de la OSD. De... De desempleo ¿Qué? en jóvenes que、ah, no、sí, somos、ah, el número uno de l a s delincuentes. Y México es el tercer lugar de Nini a nivel mundial entonces, después、eh, de Turquía e Irak. Tenemos, ¿no? tenemos una medalla de, ¿no? de Brasil, ¿no? n No, o sí, í、no? Bueno, algún país、e、ahí que está. Ah, ah, yo quería irme a Irak, o sea que voy a ser un nini también. i r e a y aquí en México. Bueno,、sí. cabe mencionar que yo ya no soy nini, ya soy n i porque estudio música. Ah. ah. <risa> si no trabajo, hay que estudiar otra cosa. a h o r a t i t u d No, no, no, no, no. De hecho, mi.、Uh -uh. Claro. ¿Estudias música? Sí, estudio、eh, ah, violín y solfeo. Y, ¿y el próximo mes, e s te dan clases de piano para d e l i t a r ¿Sabes qué es lo más chido? Ay,、ah, no, yo siempre quiero. ¿Lo, lo, lo más chido es este, combinar esas actividades de andar, pues, tocar el, el violín y Aparte, s o l f e a como d i e Pero luego está, está muy difícil porque, aparte, tiene que hacer l o en San Pedro que no es tan sencillo. No, sí,、oh. las aguas están más bravas que nunca. ¡Solfeo! solfeo! ¡Ah, solfeo! Ah,、okay. Bueno, pues s、sí, i、si、hay gente que también toca el violín y, y toma su pachita, ¿te acuerdas? ¿La aquella compañera que tocaba el violín, vas tomar un trago de. De Pachita. Sí, de Pachita. Qué a gusto. Como que no、quita. poder s o f e a r m e te a s tocado、sí, hacerme l g u i e n o se puede. Este, ¿ya te presentaste, Yareli? Sí, dije que soy Yareli. Ah,、sí. no es cierto. No, pues hola, soy Yareli. Y yo les voy a hablar de cosas muy interesantes. Así que b n o Claro, la cápsula de Yareli siempre es muy interesante porque esta chica, así de chiquita y de chamorro sexy como ustedes no la ven, pero nosotros sí la vemos. Sexy y s e x Sabe ¿verdad? mucho del cine. Claro. Sí. Dicen. Ah, chamorros de bronce y esa. Que por cierto, saben, hablando del área de y a r e l i que es el cine principalmente, ahorita h a yo he conocido cine de la Expo Plaza de la ciudad de Aguascalientes. s Hay, bueno, por todo el mes de septiembre, películas mexicanas a tan solo 10 pesos. Y son películas nuevas y unas no tan nuevas. No hay películas que tengan más de 5 años, por ejemplo. ¿Cuál es tu película mexicana favorita? También. ¿Y tu mamá también? ¿Tu mamá también? Yo n、no、u n a la he visto. ¿Por qué es tu película favorita? No sé. ¿No sabes? Pues es que es muy. retrata muy bien lo que. De este país. Y aparte, bueno, no、y、es una、parte. de mis favoritas, pero se, cuando la ves, te transmite e t como a tu adolescencia, en、uh -huh. un cine desde principios del、uh -huh. 2000, q u、uh -huh. tenía como muy baja, era de baja calidad en sí, pero、bueno, es buena. Esa película no está.、Ah, pero puedo e ver a Bell, por ejemplo, que、ah, es, es de, las buenas,、sí. de las recientes viejas que están presentando ahí.、Uh -huh. Y hay otras nuevas que todavía no se han presentado en cartelera y que van a salir este mes por ser el mes patrio. Recuerden, películas mexicanas a 10 pesos. Lo、sí. malo es que son antes de las 6 de la tarde. Normalmente el horario es a las 4 o a las 4.40. Pero por tan solo 10 pesos. p a r e ir caminando. Para a n a n d o después de comer. De... Pueden ir todos sudados, cachondos y、claro. acariciarse. También estaba el infierno, ¿no? Una película también de hace dos años que. No, no la、años. vi en cartel.、Eh, realmente no vi todas las que estaban. Sé que ayer fui a ver una que se llama La otra familia. Ay, qué belleza. Sí. Dale、sí. oh, okay. Jorge d Salinas. ¿Te sabe, padre? ¿La recomiendas?、Sí. Eh, está fuerte. Bueno, no fuerte. Es、okay. un tema muy delicado.、Ajá. Realmente hay muchas posturas al respecto de si los gays podrían o no adoptar un niño. Esa salió al mismo tiempo que la de esta película de dos lesbianas en Estados Unidos, ¿Sí? que adoptaban a un a chamaquito y luego. también. Ándale, esa salió al mismo <risa> tiempo que esa película de la esa, que estás hablando.、Listo. Pero bueno, pueden ir a verla. Todos los días hay aproximadamente dos o tres películas diferentes. Hoy se presenta.、Uh, Bueno, los jueves se presentó una película. <risa> no se hay que engañar por Carolina, nos está <risa> los confundiendo. Los jueves se están presentando una película que se llama Viaje Redondo, que ha ganado festivales nacionales e internacionales de cine. Así、ya. que podrían ver. ¿Se acuerdan del Ángel Caído? Sí, se va a estrenar、caso? el 23 de septiembre. ¡Ay, por Ay. fin! Ay.、Pues、aquí tenemos un a e n t r e v i s t a con el Ángel Caído. <risa> Número 5. ¿Llegaste <risa> a ver la versión previa del Ángel Caído? No, de hecho nada más llegué a ver este, lo que fue el t r á i l e r Okay. Y el, bueno, hicieron una presentación para la prensa、Ajá. hace poquito. No supe muy bien A la fue que、eso. fue nuestro compañero Pango Kyo. Sí, pues. Mala. Estaba muy、sí. bonita, está muy bien hecha, tiene a c e c t o s muy padres.、Ajá. Dicen que por dos、pues, se tardaron. dicen que fue por el dinero. Pero se tardaron muchísimo, ¿no?、Sí. Como、se、cuatro años, cinco, cinco años, años. Bueno, una e z m Bueno, si no es que un poco que más. s se、grabó. Sí. Yo me acuerdo cuando yo, estaba, bueno, cuando yo iba a entrar a la Uni、más. apenas. Estaban, estaban, est no, estaban diciendo, anunciando l t e l e h i t Imagínate. Cuando entramos a la uni, de hecho, se tuvieron que grabar otras escenas、ah. porque no se, este, no se hicieron bien unas. Entonces, por eso, desde entonces. Se caía n Los Ángeles y decía, ¡ay, me Pero... caí! <risa> y y ahora, ¿sabes si、sí, <risa> hubo problemas con el, con el audio? Porque parece que está doblada. ¿Parece que está doblada? ¿Eh? No, bueno, se supone que no. ¿Eh? No, no hay este.、Eh, tengo una duda. ¿De esa película hicieron algunas partes en Canadá? Nos no. hicieron en Durango, aquí en Huesca.、No, casi, casi, c a s o e r a de la misma persona que hacía otras、sí. cosas allá. Es que como que yo escuché.、Ah, soy muy mal informada. Que、no、hacía、Margarita. cosas、ah. ah. allá.、Ah. Bueno, el director es Arturo Arayo, ¿eh? Ajá,、bello. sí, Arturo y hablaba con uno de la producción yo, que es un señor que ayudó en el diseño de armaduras. Y me decía que la película se basa mucho. Ah, ¿quién es? s o s q u e No, un señor、ah. peloncito. entonces. Porque... Bueno, entonces él me decía que se basa en las creencias católicas del director. Entonces le dije e s una película católica y me dijo, no, solamente religiosa. Pero la verdad es muy mala. Se queda como en un cliffhanger, como en un c o n t e n e d o r pero、mm. no va a haber segunda lo, parte. No, lo que pasa es que esa película estaba planeada para tres partes y de hecho esta es la segunda, segunda. parte、Ajá. porque se requería mucho dinero, más del dinero que se ocupaba para esta película, para hacer la primera parte. Es e r o como las crónicas de Narnia en desorden. Exacto.、No. Sí. En teoría, con. Corrió... Se m s a e n desorden. O s e a、sí. la primera no es la primera. La b r u j a y el r o p e r o es como la, la segunda. ¿En serio? o、no, e、no, la primera、no、de qué se trata? Creo que es la segunda. Y la,、ah, y la, y la, la otra es la cuatro. La del Friz de Castilla, como que se, se saltaron los libros, ¿no? Sí, s、sí. o n siete libros. Chicox, siete libros. No, pues、y están en、día. desorden también. n o s otros, creo ¿sí? yo que o s dejo e la d e r a ¿Cómo? El <risa> León, la bruja y el rapero. El e ó n la bruja y el rapero. p e n o hay que escuchar mientras una canción que está muy divertida. Se llama Moon Crooner y desde e g p t i a n Hip c Ahora tengo un dato. e g p t i a n Hip Cop iba a venir a Corona y se lo s cancelaron.、Uh -huh. ah. Bueno, pues no los、pues、escuchamos. Va a venir unos cuantos. s llama Hip Hop, la canción se llama Moon Crooner. Y regresamos a Open House, el programa más delicioso de. No, el padre, pues、ah, no sé ustedes, pero ya me siento como en casa.、Pues no. ya, ya, ya vi sudor con los alas. Ya estás pasando barreras como lo en las o h cien las c a m i n a s pasadas. <risa> Entonces ya me sentí. n、no, es d es a Este tiempo de lluvias parecía que ya iba a refrescar y la verdad nada más. no. Pero ¿cuál tiempo de lluvias? Si nada más fue como dos o tres días.、Que、Estamos、no、en una muy sequía、bien. terrible. Sí, sí, muy, muy la sequía、grande. más terrible. Bueno, una... todos en sus casas, ojalá que tengan agua, agua fresca <risa> al lado de los hielos y、sí. t r a s escuchan open. house. Ay,、sí. que, que aquí、Dios. nos dan agua,、eh. aquí ahora en nuestra nueva casa nos dan mucha agua, muy saborosa. Sí, es sí. que. queda. Nos a g u a de agua, natural, normal, natural. Agua?、Sí. ¿Y Agua yo por qué no tengo? Sí, hay una que no las pedís.、Sí. Pues、la yo les que quería informar c e r c a de. Yo les quería hablar un poquito acerca de una obra que se llama Pekatum, que、ah, está、pues、presentando、sí. el grupo Retazos y que, pues, que está presentándola en el teatro de e la IMSS de l Clínica 1 de e Limbs. Y bueno, la fui a ver la semana pasada y está muy, muy. Bueno, a mí me gustó mucho. Escuché que, que ese, ese grupo de teatro, no sé si los mismos que están haciendo la obra, que <tú> dices, fueron a Colombia hace unos días a un festival de teatro y les fue muy bien. Bueno,、sí. parte de los que están. Bueno, sí, como retazos,、Omar. a veces. Ajá, Omar y Bárbara. Bueno, y varios de ellos. Barbarella. Este.、Eh, retazos a veces se conforman Bueno, no siempre están los mismos, Entonces, pero. Veces, este, sí, algunos de ellos fueron a. Pero qué interesante. Bueno, en Aguascalientes no es de que mucha la gente vaya al teatro. Pero el, ese Pero lugar sí e s t á llenando, ¿eh? Que una obra, bueno, un grupo teatral como este pueda proyectarse a nivel. No, aparte está bien interesante porque, como explicaron estos chavos, la obra. Es más que seguir un guión y, que, y de haber sido una idea, la idea de alguien, en realidad son ejercicios este, teatrales que les hizo a su maestro o no sé quién los entrena como, como artistas. Entonces, era, son referentes a los pecados, ¿no? Entonces, tú tienes como muchas. ¿Puntos de vista al respecto? No es dirigida por David Nava.、No. Sí, es dirigida por él. Sí. No,、ah, yo... David Nava, que salían los esposos de la pelea, ¿se ¿sí? a c u e r d a Sí. Bueno, Yareli es muy teatral y. Bueno, lo que pasa es que David Nava está a cargo de retazos y、eh, normalmente sus sus, este, sus obras de teatro,、eh, pues tienen ese estilo, son escritas por, por, sus <ríe> por él、artistas. mismo y son así como dices, ensayos o. Ejercicios, ejercicios más bien de, de una emoción, pues. Yo sí se la recomiendo porque, aparte de que está bien barata, Porque son 40 pesos de entrada que, pues, para hacer. ¿Qué es que 60. Los revendedores. Los revendedores. Fíjate que son 40. Pues no, pues para que. La verdad es que está bien chido. ¿Te acuerdas los horarios? Sí, son de, al, el viernes y el sábado a 8 y media. En el teatro de l i m s En、Limps. el teatro de l i m s y el domingo a las 7. a、ah, y、pues, ah, yo quiero ir. Aparte, hay muchos besos. Es familia. Oh, por Dios. Mira, gente se encuera. No es obra para niños. No,、pero、ni n o、no, no, no, no, no, no, lleven a sus bebés porque es de muy mala educación llevar a los bebés al cine o a las obras de teatro. Es como beber llorando.、Sí, sí, no, Tengo entendido que se está presentando otra obra en el Teatro Morelos, pero ahí sí les quedé mal. No sé cómo se、no、llama. No sé cómo se no. llama. p No, s、sí ¿sí、sabe cómo se cómo la l m a Paco, ¿cómo, ¿cómo se llama la que están presentándose en el Teatro Morelos? Este era la de las noches del pala. Las noches del、ah, pala, exactamente. Bueno, ¡Wow! cierto, un tipo conocido, conocido、sí. nuestro e s actor en esa obra fue、ah, sí. Pepe. Ah, sí. Pepe sale en el, en el papel del gringo y sale, sale en la mesita este, tomando、uh -huh. y platicando. Bueno, y, para la gente que, que、no、sabe, pareció, Pepe Pepe iba a nuestro salón en comunicación y、e、información. Ya,、yeah, Pepe. Sí,、yeah. Muchas felicidades esa, por esa obra. Esa obra está dirigida por Paniagua, ¿no? Por Rafael Paniagua. Sí, por Rafael. Ah, que lo del trabajo、no. de Mandal. Mantienen con Paniagua. q u i s a s Del trabajo me mandaban en a entrevistarlo y me decía n que nomás presentaron d o s semanas porque la tercera no va. o Si la, si la presentas tres semanas, nomás van va la última. Y el público aquí es muy apocalíptico. O sea, dice, ya se va a, la, se va a acabar la obra y la llenan.、Mm. Entonces por eso no duran mucho. Y fue un esfuerzo de seis meses. Y le digo, ¿Pues, ¿qué pues, s haces con ese esfuerzo? Y me respondió que pues la sacan de gira por estados、pues, vecinos o、sí. municipios. ¿Y en los estados vecinos sí, sí se ve o、okay. qué? No, pues nada más van una o dos fechas.、Mm. Bueno, pero bueno, Jet Galencia, por q u e m á s gente la vi. i a v i s e ¿La viste? ¿La e l p a l a c o Este, como que le faltó dinero. Pero está, está muy Está muy padre. Nomás、mm. que sí. Bueno, si hubieran sido más h u bien r a i n v e r t i d o más en mesfad. Bueno, también en la de retazos también les hizo falta como. Es que es el círculo vicioso. La gente no va al teatro. Entonces, ¿de dónde sacan dinero para、mm. hacer buenas producciones? La neta, cu cuando vayan a ver la de, la de Pecatum, Pecatum, Pecatum, fíjense, cheque n muy bien la iluminación y les va a encantar. Va. Ah, me dieron ganas de ir. Si、sí, vamos en vez d estar ahí perdiendo sí, tiempo a... nocturno. Mientras vamos. ¿Vamos、ahorita. a una canción? Ah, sí, la canción es de ¿Para quién más? Dedicada a Nucidia e Ah, eso es dedicada para una de nuestras radioescuchas que ahora vive del otro lado del mundo,、ah, del hemisferio ah, sur. Ah, la señorita argentina Betiana. Ay,、ah, saludos para b e t Saludos. Que nos extrañó por ahí unos, la semana pasada. a q u e buen jazz? Ayer no nos extrañó. extrañó?、Ah, <risa> ya, bueno. A mí y a ti, ¿no s h e m o s e x t r a ñ a d o como personas? No, no, solo el programa. A mí y a ti. En la chima MP3. Y con compensación y tu lealtad, te vamos a mandar esta canción que me pediste que se llama Fuego. De Fabiana no, de, de Fabiana Cantilo.、Eh. Y de、uh. c u r s i s Abrazona. ¿sí? Gracias. Esta vez es en serio. No estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces. ピアノ、ミス、ディスコス、ラロ r イ。 全然。 La casa está abierta. Y volvimos ya después de que ya estaba tosiendo,、pues、porque mucha gente ya se ha enfermado de sí, la gripe y ha habido una epidemia rara, ¿no? como que, que diciendo el otoño. Como que Sandunga se va a enfermar, r t a m b i é n Así.、Ah, y tú no estás enfermo. ¿Alguien? ¿Alguien, ¿Alguien tiene que recordar, por favor, los medios de comunicación? Sí, por、Adiós. favor. Pues tenemos el mail para los nuevos radioescuchas y para los viejos, ya se lo saben, es openhouseradio.com. Libre con v Libre. con UV. Y por medio de Facebook tenemos una página oficial de esta gran empresa. Lo pueden buscar como Open House. Es s e n a b a j o dice Musician Diagonal Band. <risa> a j o r a v a a a b e r dos criaturas ahí simpáticas y bien uniformadas que son u n a divertidas, o、claro. Una de rojo, ¿no? Sí. Y otra de morado. Así es, esos personajes. Y ya viendo las fotos, pues van a, estar... van a conocerlos en persona a todo el grupo.、Uy. van a conocer el universo,、claro. a ver si alguno de ustedes tiene Twitter. ¿Podría, ¿Podría seguirnos? Sí. Muy o t e n g o Yo tengo, pero no lo checo mucho. Es Arroba clonzurita. Yo tengo l a que e s m a s t e r Q u e Ya casi no escribo, pero sí lo checo. Yo siempre escribo y escribo mucha estupidez y si lo checo. Sí, sí.、Ah. Yo no lo checo porque solo tengo de seguidores aquí a mis colegas, pero soy esperanza. s i e Yo ni siquiera tengo archivo. <risa> no, sí. No. no. Soy esperanza. ¿Yo le e s p e r a Ah, yo voy s a b e que era, no sé.、Eh, pero no, te e l a n la página de Facebook, si ven donde dice a los likes favoritos de la página, están del Instituto de la Juventud para que le den likes. Claro. Se enteren de la vía recreativa que organiza el Pollo Muñoz. Que, que ahora va a ser por la Alameda. Y de los muchísimos años que l l e Que bien, porque por la Alameda es una ruta donde muchos pueden llegar fácilmente, accesiblemente, y de ahí se pueden regresar a su casa sin ningún problema. Sin mayor problema. Claro, felicidades a Cristian y a todo el equipo que h a c e a y felicidades、posible. a Cristian! ¡Ay, fácil, ay qué bien! Repente, ay, ¿no? ay. Oh, yeah, baby. Porque hace falta gente que no solo se queje, sino que también proponga soluciones.、Sí. Y aquí tenemos un ejemplo:、el、Pollo ya de menos propone. Claro. O sea, hablando de bicicletas, el martes pasado ya sabrán ustedes que, bueno, ya no sé, creo que es un año, ¿no? O más, de los bicicálidos. No, ya son o s Ya son dos años,、sí. qué rápido. Nunca le ha tocado ser víctima. Ah, del, No, es que es divertido saber cómo la gente se enardece cuando、sí. les, les tapan、Taparilla, como. Los... que será unos 15 minutos. ¿Lleva caminando? ¿eh? No, yo i b a caminando. Y de repente atravieso López Matos y se viene n todo, s y yo, no. Si no me quedo, hay 15 minutos hasta que pase. Sí, esperad a s í Lupita, ex colega de aquí de Open House, estaba en el camión, entonces me encanta porque se hace un traficarla s í la gente se enardece y. Bueno, yo creo que no hay que recurrir tan violentos. Y esa violento, ¿no? acción es horrible es? porque e La、sí. sí. sí. a c i ó n de t r o d u c c Ahí aplica la de que te, Bueno, aquí está bien、sí. y ahí、sí. esperas el otro, porque、sí. si no, ¿qué haces? Parece como las películas de Nueva York, ¿no? Donde hay un buen s a c a m i e n t o y s a l s corriendo. ¿Cómo que andas en taxi? ¿Qué pues qué mi, tío, mi tiempo vale 30 pesos.、Uh. O sea, se escucharon bien, Juventud. Pues tu tiempo m valía 30 pesos, poco que. Ah, es que he llegado temprano, bueno. Yo, yo、sí. también tuve que usar taxi y yo me decía, no uso taxi por comodidad, sino por rapidez. Así que, dile más rápido, por f、no, a v r No, si no, la bicicleta. Yo también, últimamente, <risa> últimamente <risa> <risa> tengo que r a decir del trabajo cosas así. Del trabajo. Que trabajamos、Ay. en un lugar, que trabajamos、sí. un lugar donde llevamos un traje d corbata y, y portafolio. Y estamos en una bicicleta. Bueno, el、team? chiste es que, bueno, si me levanto 5 minutos antes del evento, que tenga que ir y. Y pues es un problema porque tengo que tomar taxi.、Las、Me gato s 15 pesos que podrían ver si, bien, si 15 ser para, pesos,、no sé, para claro. comida.、Si、para para ¿Qué trabajo te queda tanto? Para, para comprarte una cajita de z o n r i x ¿Sabes q u e comida es muy buena? s así barata. ¿Qué? en Las tiendas de autoservicio e s t a s amarillas con rojo. Hay unos burritos, son burritos cáticos. Ah, ¿verdad? son、aquí. buenísimos. Están está、ah, largos,、ah, ¿no? a sí, muy buenos. A la empresa me venía comiendo uno s í De chicharrón verde y chicharrón rojo, nada más. Hay uno de p a s i l l a con arroz y listo. Ah, estamos hablando de burros diferentes, poco. No, pero Ay, no, me、no, encantan、no, los, no, los no, guisados, ¿no? De a s m á s c o n chicos, ¿no? Con, con arroz y el. Tortillas con chilaquilos. s Tortillas con chilaquilos. p a s t e l t o s es un pueblo gordero, ¿verdad? aquí les gustan mucho los gorditos. Oye, pero las、sí. gorditas de Luis m o y a qué bárbara. Ay, no, si es otra. Ay, es, es otro nivel. Hay una señora que de veras que se sacó un 10 que está por mi casa y puso un letrero enorme que dice: Gorditas desde Luis Moya, Zacatecas. t e imaginas cómo se le venden. Claro que no son de allá, ella las hace. Pero tienen la receta original. Tal cual. Es un plagio eso. Es Luis Moya le dijo: Oye. Señora que vende gorditas por la casa de cada uno. Se le apareció así. <risa>、ah, con la receta. Porque、ah, déjame les... Fíjate, busca abajo de tu c a r a Ya la busco. Y estaba la receta de las originales. No, de no, no. Es y o s é p o r q u e j o h n s m i t h es el de Pocahontas.、Ah, no, no. o p siento. Bueno, eso fue un insulto para toda la gente que no, practica religiones. No, no、relaciones. es un insulto. insulto、bueno. Ellos saben que es muy común cometer ese error. Yo nunca lo c o m e t e r a Yo la diferencia porque ya leí el libro del Mormón. Bueno, el libro del m o r m n o n ya dijeron van a hacer una película sobre. Sobre el Mormón. Ah, no, pero el libro del Mormón, pero estamos hablando de. No, me estoy confundiendo. Es sobre el libro del Mormón Pero de s o u t h Park. Sí, es muy insultante. Ah, yo tengo mi playera de s o u t h Park hoy mismo y tengo a Chief. Dice, ¿Dónde la contaste? En un lugar muy caro. Bueno, mientras nos dice, ¿qué les parece si vamos a otra canción? Sí, qué padre, vamos a escuchar u n a canción de c a n s a i s de s e Sex. Ay, papá. ¿cuál? ¿Cuál? Este. Ahorita les decimos cuando regresemos de c o a t r o Estamos en Injuba Records.、Yeah. ¿Cuál v a o s a poner?、Uh. ¡Ay, qué chido! ¡Eh!、Hey, ¡No te vayas! <risa> Estás en Open House. La casa está abierta. Here we are, sitting in the studio. Grint is ready. Switch off your handy. Stop smoking. Plug the machines. Start the music. One, two, three, four. Estamos de vuelta después de escuchar esta canción tan, tan sexy de los chicos de casa y de ser se sexy. Se, se llama Miss Kitty. o s dos santangas en, en la calle y patinas.、Uh -huh. Seguro que se cansaron de ser sexy, s pero no. Hablando de Brasil, vieron Miss Universo 2011. No. ¿Quién ganó? Bueno, ganó Angola. ¡Eh! Como d i e una mía, f í a t a Angola, f í j a Una chica negra muy guapa. Este. c o l razón. Ahora entiendo el chiste de un chavo en Facebook que decía. Ah, mi hermana ganó mi s universo. Atentamente, Precious.、Ah, n o la verdad es que era hermoso. No, que、sí, ch ch a Cheneca me encanta porque cuando, cuando yo digo algo, no o sé, sea, algún comentario que podría ser racista no, no pega tanto. Pero cuando lo dice chido que、ah, viene、papá. de Rumania, no, vamos. Ah, De t r a n s p o t i u Son súper diferentes. ¿Ah, de Rumania? Sí, de Dimri. De, de Puedes、Inburgo? decir. Mira, ¿Ya, ya, ya está más como quemada de a h í d ó n d e j s Es sudor. Está c o g i d A ver, basta. Hoy, no, a ver, ya, ya. Ah, o r q u e nos vas a platicar. Nos vas a platicar, aparte de mis universos. Claro, ¿Ya? sí. Bueno, solo quiero comentar que este año、eh, la mexicana no quedó ni entre las 10. d é j a Finalistas, déjale, y eso es muy d p i e v e r t i d o Pero, platico, pero, pero ganó el segundo lugar en traje típico. Ah, bueno, por e r o es que, que está es muy bonito Pero es el traje típico, no、bonito. lo hizo ella.、Oh, yeah. sí. o e o sea, qué g a o Como en Futurama, pues ya ven que es. Eso. Están en el futuro, ya conocen todo, a todo el universo. Pero ahora organizen el, el concurso real porque es Miss Universo. de、sí. <risa> verdad, universo.、Claro. O sea, todo el universo tiene mujeres、sí. participando.、Sí. Miss Universo. Y、bueno. México solo ganó también el traje、Un、típico. Tanque, tanque. Después de nuestros <risa> historetitos. Ah, el traje típico tenía la k a t r i n a Algo muy representante、su、de Bar Calientes. Ah, b e tenemos su r u b r i c a q i é s mi? ラロコーラでかろうな。 Un poquito de Carla Morrison, que es una chica que últimamente no e n t r o mucho e Facebook, pero s é que ha estado、uh -huh. posteada por muchos de los、ah, usuarios de las redes ¿Te sociales. ¿Te conté una anécdota? e s este, ayer Carla Morrison e s t á muy feliz de que fue nominada al Grammy Latino, a mejor artista alternativo. Entonces puso que se lo gane quien lo merezca, ¿no? Pero merezca con ese. Y ustedes saben, el público no, soy un nacido de ortografía. Claro. s o muy payaso, entonces le puse asterisco merezca, como escribe bien con Z. Entonces alguien puso, pues sí, porque merezcas, no sé qué. O sea, alguien explicó, ¿no? Entonces una persona puso, pues q u é b i c h e s correctoras de estilo a la. ¿No? ¡Ah!、Okay. ¡O、bueno, por Dios! Se puso, entonces Carla Morrison le dio like. ¿A lo g tuyo? No, al otro? otro. Bueno, la verdad la es que es, es importante、palabra. que tenga buena ortografía, porque si es una chica que escribe. No, nah, no, no, no, no, no, no. no, no, no. A mí me g u s a A mí e g i n t e n c i o n A l í e s t o todos los, no, amigos, los, los dibujos y v u e l Sus no, papás no. viven en una. Tienen una cafebrería allá en Teca, Tebas, California. Y se supone que muy culturosa y que clases de música. Sé que ¿verdad? tiene mala ortografía por lo que ella escribe en sus redes sociales. Tapir, lo vi el día de hoy. Y bueno. Cada quien, pues, pero es bonito leer a una persona que. Sí, te sabe escribir. Ajá, exactamente. j e t tiene toda la razón. Sí, i n t i a Morado es chistosa con sus casas, por ejemplo. ¿Verdad? Pero Carla, l de a r l a Morrison, un poquito de v a r d a Un saludo para c i n t i a Morado que ojalá que nos esté escuchando. Su música me encantó. Tengo su disco. Pero ya p l a t í c a n los de Carla Morrison. <risa> sí, perdón, es que me comido <risa> u Cámara. Y volve a p o n e otro okay, programa okay. con esta chica de Mor、no. Morato. Carla Morrison es una cantante mexicana, como ya dijo Pacoquí, originaria de Tecate, de Tecate, Baja California. Y es ex integrante de la banda americana Babaluca. No sé si alguno de ustedes había escuchado no, sobre esa banda.、No. Bueno, aquí dice que desde pequeña tuvo relación con las artes,、oh, tales、Dios. como el dibujo. <risa> La declamación de poesía, escritura de cuento y poemarios. ¿En serio? Manualidades, danzas en algunos estilos como improvisación africana y jazz. a cualquiera puede o sea, bailar improvisación africana. a b a i l a africana también? c a r r i t o Peñido ahí. Ay, pero o estoy esta, hablando de c a r l i o Peñido. Esta Barbie también baila africana. Ahí les va. <risa> pero entre todas las artes, el canto simbolizó su mayor pasión y de pequeña solía cantar a escondidas ya que le daba demasiada pena dar a conocer su voz. Conforme pasó el tiempo. Eh, perdió el miedo poco a poco en pequeñas presentaciones con sus amigos de la secundaria. Bueno, como los la de la r o、no, claro, un saludo para e l o s a Y esta chica trae a no, México no, no. su nuevo proyecto, ahora como solista llamado Aprendiendo a Aprender, que es muy famoso. o a l g u n o de ustedes ¿sabe, sabe cuál es la canción más famosa de c a r La d o c o m p a r t i s La del pajarito. Sí, sí. Sí, sí. La, Carla m o r r i s o le dio Sandunga un disco en la mano. Sí, bueno,、sí. no h a d e compartir. De donde la banda e l r e c o d o por e s q u e Escucha buena música. La que、sí. p o s t e ó el señor Carritos c a ñ e r o de La Soledad. Sí, y, y, y Osiris Ballín. Y, ¿Y Victoria son... Wonka. Y bla bla bla. Esta, chica, esta niña se dio a conocer. Si no、eh, tengo malentendido, porque sus canciones eran presentadas en la serie Soy tu fan. Sí. Ah, Entonces,、ah, quería también, ¿sabes? ¿cuál es esa? c a n t a la de. Esto s l a b i o Sí, esa es su labia. Con, con muy buena, Con este、mucho. contexto de la serie.、Ah, de sí, la ah, <risa> que que respeto, a sí, ya. c i e m p r e se a a respetar. a r l e amor y no tiene un problema. No. Nunca va a poder dejar de cantar así.、Ah, así. Oh. Ay, <risa> <es> como sufrida. Es como el bolero pop. Es que o su es estilo. Bueno. Y para su música, ella necesita solo un piano, una guitarra, algunos loops que son como secuencias. Los músicos saben de lo que les hablo.、Ah, Frutilumpis. Y bueno, una、es、voz. Una voz、frutilupos. como lo que comenta PocoQ, así como lenta, que dan como resultado algo muy sabroso, que le gusta mucho a la gente. Es, y es. autodenominado por Carla Morrison como Pop Rock Alternativo Minimalista Concreto. Oh, por Dios. ¿Qué tal?、Mm. Con ese nombre. De hecho, nomás debería ser concreta. Claro, con ese nombre ya me sorprendió. Y es la etiqueta que ella dice del f o l c l o r bueno, a s í a o t r o denomina su música. Y en una entrevista dice: Dejé toda mi vida por inquietud. Sé que Dios mandó a mi corazón esto de ser solista. Mi corazón me lo dijo y me lo peleó. Me tuve que decidir. Dejé todo por una promesa que no se mira ni se tienta. Ni se puede oler, pero se puede sentir. Dejé mi casa, mi s c o s a s l a s r e g a l é m i banda babaluca, mi trabajo y todo. Me vine a vivir a México por un sueño que cosecho hoy. ¿Cuándo dijo esto? No sabemos. O sea,、Cosechaba, lo p u d o cosechar a ver, a ayer. Fantasma, <ríe> ¿Sí? pero, pero bueno. Y así que le deseamos mucho éxito a Carla Morrison, más del que tiene. Tiene aproximadamente 4 5 mil fans en su página de Facebook. <ríe> Pensé que ibas a decir tiene 45 años. Yo también dije: ¡Cómo、oh、a Carla、no、Morrison.、No、¿En serio sé,、no、sé, tendría Carla Morrison? Está chava, tiene menos de 30. Sí. sí, bueno, y también les quiero comentar que Bjork va a sacar un nuevo material discográfico ¿Quién? a partir de Bjork. ¿De、ah, Vivi, Bjork? No, Bjork, a partir del 20 de septiembre, que, York, que es algo así como los sonidos de la naturaleza y tal.、Ah, Para aquellos、Ay. que les guste esa música, bueno. Bjork ya que se vaya a vivir en un bosque y se haga la nueva Buda. Ya lo saben, ya lo hizo, o ¿no? Saben quién es b i e n padre hace décadas q u lo hizo. e s tu nuevo proyecto, ya es Buda. Está like, ¿le? ¿La no i d o No, no, ¿no? La semana、no. que viene les pongo Bueno, dice que, que este, este material discográfico nuevo de New y o r k、eh, fue creado parcialmente por medio de un iPad. O sea que ya está usando la tecnología, todo lo que da. Y que el lanzamiento de su disco es de este 20 de septiembre, como ya lo dije, va acompañado de una batería de aplicaciones para diversos dispositivos electrónicos, como el iPad, el iPhone y el iPod Touch. Que sí, Ajá, dejamos,、claro. bueno, iPhone, eh, que o s dejamos c l a r o Bueno, a que aquí en México los puedes encontrar en cualquier lado. Y algo que、Pero、olvidé comentar: el... algo que olvidé comentar de, de Carla Morrison es que también pueden encontrar su material discográfico en iTunes. iTunes. d e s c á r e n lo q e s Y en taringa, dejo la l i n e a y o sé por qué es cierto que esa chica está comprada esa manzana. Y、sí. ya está. Esto es lo que le quería decir. Y esto fue. La. La rocona de c a r o l Hasta la próxima. Ah, ¿verdad? Sí,、ah, tengo otra anécdota de Carla Morrison. Sí. Que el otro día p u s o en Twitter. ¿Cuál es la hija de Morrison? Jimmy Morrison. De Jimmy Morrison. ¿No? ¿No? El Rey Lagarto. ¿No? No. No. ¿No? Es que puso el otro día en su Twitter que el, un, un lugar de espectáculos del DF que se llama el Bola Antara, que está en Plaza Antara, que está en Polanco, que es como la nueva g e r e r a c i ó n del DF. ¡No!、Ah, oh, vamos, oh. ¡Vamos! ¡Vamos! <risa> en esos términos chilangos que, que nadie entiende aquí en、no、Nueva Caliente. s Entonces se presentó y no le pagaron. Entonces <risa> su manager estaba negociando eso, nomás no le pagaban y los, los exhibió públicamente y al menos de dos horas le depositaron. Y dijo: Pues yo no quería llegar a esto, pero pues fui y me presenté muy padre y nunca me pagaron. La e que es la p r e s i ó Esas anécdotas bueno, de Carla Morris. Vamos a dónde a h、ah, yo quiero poner una canción que me gusta mucho de un grupo nuevo de aquí de México. Se llama Yellow Yesterday y el, el, el grupo. Y la canción se llama Mi, Pap Mi papel. Como este papel donde les estoy enseñando la canción. Mi papel. Mi papel. Ninjuba Records. Sí. Estamos de vuelta en Open House. Recuerden que pueden mandarnos sus m a i l s a openhouse.com y también pueden buscarnos por el Facebook para que escuchen nuestra q u i t a d Y busca. podemos buscarle en Juba, en ciclo la ciclovía RGF. Ajá, para que también、por、se favor, recreen los,、ah, los, domingos los domingos por la mañana.、Muy、y l sigue la sección de la chica Tate Wacky.、Ah, la chica de los c a b e l l o s de fuego, va, que va. en este caso ahora es.、Ah, Origami. Sí, sí, va, vamos a tu rubre. Corte y queda, solo en cines. Vamos a. Bueno, no, yo en esta ocasión les voy a hablar de una película que se llama Cold Fish o、oh, Sumetai Netaikyo. ¡Ah! Qué fácil de decir, ¿no? Sumetai, netaikyo. sumetai, netaikyo. sumetai ya, netaikyo. Y esta, exactamente, es una película japonesa del 2010 dirigida por Shion Sono y a este director lo recordamos por haber dirigido Suicide Club. Ay, es una cosa horrible esa cosa. No, sí, no Es una película como medio gor, medio extraña. Como ya ves que esa, esa estética japonesa de que todo tiene que ser perfecto y hermoso. Entonces es así c o m una señora cortando un rábano e s t o s blancos japoneses y de repente se, se le empieza a cortar la mano así.、Ah. Pero, pero es muy bonita la película, ¿no? Porque es, es un grupo. Estéticamente está muy bonito. Es un grupo, es, bonita, es un grupo japonés que. De música de estos grupos japoneses, como lo que les gusta la y a r i d i que vamos a poner.、Eh, <risa> Entonces, hecho, este, yo es yo uno de estos grupos、visual. y es, manipulan mentalmente a la gente y la gente se empieza a suicidar de formas muy d i v e r s a d No lo he visto, pero bueno, he visto imágenes y、uh -huh. me parece muy interesante. Esta película, Cold Fish, está basada en hechos reales de hecho、ah, sí, y sí. la historia v a a s í Shamoto tiene una pequeña tienda de peces tropicales que le permite una aburrida pero estable vida. Su segunda esposa, Taeko, no se lleva muy bien con su hija, Mitsuko, y esto le preocupa. Además, él también siente de algún modo incompleto e insatisfecho con la vida que tiene. Un día, Mitsuko es sorprendida robando en un almacén. Allí se encontrará con un amable hombre llamado Murata. Que le ayudará a calmar las cosas entre ella y el director de la tienda. Murata también es dueño de una tienda de peces y entre ellos nacerá una amistad. Mitsuko empezará a trabajar para Murata y vivir, en casa para, y vivir en su casa para evitar conflictos con su madrastra. Todo parece perfecto, pero Shamoto hará unas, un sorprendente descubrimiento que puede cambiarlo todo. Esta película,、eh, bueno, está. Se como? parece como al argumento de. de la madrastra ¿Sí? de Televisa. ¡Ah! <risa> pero <risa> no. De lo que s i e p e c e s n、no, f o sea, tenía, tenía un e s t o Esta película es como documental. Bueno,、uh -huh. Falso documental, real. Bueno. o f a l s o documental. ¿Como noviembre? Como. No, no tan falso. No, es, como de, como Ajá, Modern、así. Family. Como Modern Family, como r e s i e n t Evil. No, no lo sé. Bueno, lo que pasa es que empieza y este, a cada momento de cada acción. Te, Tiene, te vas registrando así como día tal, hora tal,、uh -huh. eh, lugar tal. Como la ley y el orden.、Sí. Más más unidad, menos, de menos, de ah, unidad de víctimas、ah, especiales. 24 de enero. Unidad de víctimas especiales. La, tienda, es son, la、sí. tienda de peces. La、ah, tienda de peces. Me llamaba, me l l a m a b no entendía por qué era la ley y el orden, unidad de víctimas especiales. Salían puros violadores y le dije, mamá, es que ese programa es de puros casos de esos, ¿no? Es no, de ley, de no. De por eso es unidad de, unidad especiales. de víctimas、ah, especiales. Aparte hay o t r o que es. Los Ángeles. No No sé qué casos por resolver. Una cosa sí que es más aburrido, me gusta más unidad de víctimas especiales. La v e l l e z a de cada cosa. Me encantó un capítulo donde s a l e un tipo que era como que se vestía de Peter Pan y me llamaba a los niños, era como una parodia de Michael Jackson. Pero bueno, Sumetai Netai Yo, o c o l d f i s h Sumetai Netai Yo. Esta película habla de un asesino, la transformación de un asesino. Así es, gente. Lo que cuando yo estuve viendo esta película me quedé así de, pero bueno, si. Pasa lo que pasa al final, c ó m o es que fue retratada, o sea, la película. ¿Quién, ¿Quién le contó a quién la película? Murió el asesino, ¿no? <risa> sí, <risa> Murió el asesino, pero sobrevive su hija, entonces. Pero sobrevive de una forma muy, muy mala. Interesante,、Ajá. hay que verlo d ó n d e podemos、decir? ver esta película?、Ahí. Bueno, la pueden ver en. n ver? En internet. Yo creo que、sí. está en Cuevana, porque en Cuevana están Paprika y las de Gilbert y todo. Sí, está Hierro 3, la que, de la que hablamos en un Open h o t e Ah, sí, ¿cómo se llama la página? Cuevana.tv. Cuevana.tv. Bueno, ya que Yareli comentaba lo de un、no. asesinato, yo quiero recomendarles un la, libro muy la, bueno la, la, que, parte acabo, de que,、no、que acabo de terminar el día de ayer. Se llama El túnel de Ernesto Sabato. Es un escritor que vivió 100 años, murió el abril pasado en paz descanse, pero dejó obras muy interesantes como esta、wow. que se llama El túnel. Es una novela. Donde un asesino relata cómo mató a la mujer que amaba. Bueno, así empieza, no les estoy contando el final ni nada. Les cuento c ó m empieza donde dice. e s la primera mitad del libro? No, está, está en la cárcel y desde ahí cuenta cómo la conoció, cómo sucedió todo. Los sucesos, pues, que lo llevaron a asesinarla. ¿Recuerdan el túnel d e e r p a s a o ¿Y al final、todo、te cae bien el asesino? Eh, yo creo que hay partes donde te identificas con él y llegas a preocuparte. Dices, ¿cómo puedo、eh, identificarme、mm. con la mente de un asesino? Como la de Dexter. Acá es interesante.、Sí, ah, no, Dexter no me c a r g o Es interesante cómo se va descubriendo como la mente de un asesino y c o m o por qué hace n las cosas. Igual en esta película que les digo, su m e t a i s entre e l l o Pues empieza así con un hombre con una vida normal y podría decirse que pusilánime el tipo, pero. ¿Qué tal? Termina、sí. que nos sorprendieran. e Sí, sorprende, sorprende bastante. Vamos a escuchar una canción de Carla Morris o n No, w e ó r a un combo: Primera hora de llegar y la una de Carla Morris. O Mejor p r i m e r o l a de c a r l a m o r Ahí va. ¿Por qué no? h a b r una para que l l o r e m o s junto con Carla. Sí, nos una de Carla Oye, Morris. o、no. n melancólico s í ¿No? Oye, no, w e n si yo leí el disco útil, pero me quedé、sí. pensando. Hace、oh, que、oh, yo como、oh, repente, lo p e n、no、s t o y n e c e s i t o d a tengo su libro. s í es el del de señor que empieza a escribir. De una, una chava, sí, María, sí, pero、oh, que、sí. te vivía con un ciego la otra.、Fantástico. sí, Faltó e s p o s a Entonces, p r e g u n t a b e a c h o c o si se ya, lo devolví. Porque ya s、sí、e quieren irse、eh, sí、más, ¿eh? Ya lo s v e o como si ¿Sí、le puedes、tal? preguntar. Si,、sí. sí, ya, q e no se me, me acuerdo, no lo terminé, faltó el final. Bueno,、Fantástico. ya, y cuando me quedé e c h o o niños, regresamos a Open House por. Irjuba Records. Records del Instituto de la Juventud del Estado de Abascalientes.、Eh, m u El、gracias. logo del Irjuba, ¿ya lo viste? Es? es un monito brincando. Sí, está bonito. Lo, lo, lo hizo h After Zombie. Bueno, este. Ay, es muchas gracias por seguir con nosotros. Ya este es el último bloque. Que estarán escuchando nuestras、uh, hermosas ¿Qué? voces de Rosidas m o n t a ñ e z de Carlos Alcaló de la Zurita, de Carola Ortiz Bobadilla, de Paco Q's y de Yadeli Tatehuaqui. Pues gracias a todos los que nos están escuchando. Que después de estar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, como lo dijimos al principio, se cierra e s a etapa y comienza una nueva. Y esperamos que todos nuestros seguidores estén contentos y que tengamos、sí. muchas nuevas personas que nos escuchen. Yo espero que ¿Sí? sean leales como un perro. Lo bueno es que, que la gente que nos escuchaba por. La universidad, si、sí、es como medio leal, ¿no? Si, no, si nos van a seguir hasta el final, sí, por eso le mandamos saludos a los、sí. chicos. Y vamos a,、ja、y vamos a jalar a mucha gente también aquí en el Injuba. Esperemos que sí, para que tengamos cada vez más,、uh. más din, amigos.、Ah. Chicos, saludos a nuestros fans, a los, a los fans de la ex CQ26, porque ya están en bachillerato,、de、los chamacos. Técnica, bueno, sí, ya están、también、en el castelazo. Le quiero mandar saludos todos este, a los hermanos Durón. Que bueno, son、sí. unos a n g e l e s A los tres Durón, que son como los tres García, pero son Durón. Sí, Leo u g dice n que a ellos también se les apareció la Virgen de Fátima. Un ¿De,、ah, de Milagrosa, no. Algo、no. <risa> claro、que no. En serio. Al Señor de la Basura, Nancy、sí, Froa, Geraldico.、Uh, a... Almaya, s e n、uh, e bravo, s e n e Bravo. <risa> ¿A quién más? A Betiana, por supuesto. A Betiana Biliardi. A nuestros compañeros、bien. comunicólogos y los claro, demás comunicólogos. Sí, sí, sí, sí, sí, pero nos pero nos a b a s a A b i l l a s Betiana. A i a n a a b e i a n a A e e t t i a n Vamos a hacer una fiesta con él la, la jamón jamón, el nombre jamón, del ingrediente doble. A la monja monja.、Doble. A todos los que nos escuchan. Desde siempre y a los que comienzan a escucharnos aquí. Muchísimas video, gracias. Nos estamos escuchando、eh. cada semana. Y vamos a escuchar una canción. Ah, pues mándenos sus mails y sus, y sus claro, comentarios, comentarios al Facebook. Ah, nada, s t a m b i é n Y en la radio sigue habiendo algo. Bueno, Carlitos está de lunes a viernes a las 3 en el 92.7. Ah, claro. De 3、hits. a、también、5, 92.7. Y, y también los, fines, los sábados empiezan a las 2 de la tarde. En i n d i g e n t e y p o n Empire of t h s e n 1 3 20 de AM también. Que por cierto, yo en Ranking hit soy, soy fan número 1. Ayer dijo que yo era fan número 1. Fíjate. en tu trabajo. De la empresa, así es. v e n i s e feliz en el despacho, de Bayín. <risa> <risa> Muchas gracias. Yo ya me voy. Ya Ya, ya, ya, ya, ya trabajamos todos. Ya, a y No somos ninis.、Oh, bueno, uh, bueno, más o menos. Las dos también <risa> a los ninis. Los,、no, los que no trabajan tocan el violín. ¿Qué, ¿Qué crees? Nos despedimos <risa> con mi canción.、Uh, a ver, ¿cuál es tu canción? Es, mi canción es de un coreano, es K-Rap i Kei, Kei Ra, y es Turn It Up. クシャリトンゴシューハンボレニキーパタラティガ。 何だろう I'm turning it b a m turning it back. turning it a c k t u r n i t b a t u r n i t b a t u r n i t b a I'm turning it a c k I'm turning it back. I'm turning it b a c I'm turning it b a c ララ a タタタタ Hey! Hey! マニネタ언제나주먹くん도관대하라담백하다기름기와거품기가하나도없잖아나는て당당하다えへへ、びんごろったなんないごまかすんげるペッチいいことなるゆうかメッセージ 簡単단단단단대로ボだ、簡単で。